Buen día, Cisera, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre, hablar con ustedes.、Eh, sí, mañana, mañana realmente se espera un paro contundente,、eh, teniendo en cuenta que el poder de fuego que tiene la c c t、sí. eh, que muchos, muchos gremios han adherido a, esta, a este paro、eh, en contra de la ley ómnibus y este plan Motosierra que claramente deja. A la clase trabajadora,、eh, bueno, muy expuesta y con muchas problemáticas en el día a día, ¿no? Y que、eh, y hablamos u n p o c o t r o s Recordar que UTA, por ejemplo, es uno de los gremios en torno al, al transporte y que,、eh, bueno, obviamente adhieren y que mañana no va a haber trenes, no, no va a haber、mm. subte, no va a haber colectivos.、Eh, se, así que, bueno, se espera que mañana paralice totalmente、eh, el país. Muy bien. Bien, así que desde, desde Ate Moreno también esperan una, una jornada bien, bien contundente. Raúl,、eh, digo, y a nivel、eh, más nacional, como para iniciar, digo, también con.、Eh, Un punteo ¿no? de, de, de, de pedidos, de exigencia,、eh, que, que, bueno, que se han podido generalizar en todos los, los sectores, vos lo decías, contra el DNU, contra la ley base, son algunos, ¿no? Sí, sí son í s algunos, digo, después tenés una infinidad de reclamos. Ayer, por ejemplo, veíamos una, una enorme movilización de parte de las organizaciones. De, izquierda, de la CTA、eh, de los trabajadores de autónoma, y autónoma, intentando llegar、eh, a la quinta de Olivos, y vimos cómo dos cuadras antes habían desplegado un enorme, un enorme operativo este, de represión. Que, bueno, estos compañeros lo único que, que intentaban hacer es llevar el pedido de, de estas organizaciones sociales en torno a la falta de alimento. social En los comedores, este, en torno a、eh, trabajadores de, de, de potencial trabajo y de otros programas que ya no, sé, ya no sabemos y no s a ni qué nombre, tienen, ¿no? porque lo, lo、sí. van, van cambiando y van dejando en el、sí. camino. Bueno, esos, esos compañeros, esas compañeras,、eh, ¿qué pretenden? ¿Cómo pretenden que llenen sus heladeras, digo, este gobierno nacional,、uh -huh. siendo que se les quite un programa、eh, o incluso que aquellos que quedaron con programas. Son este, montos inferiores a. dejándolos a, en la línea de indigencia, digamos.、Eh, después, seguramente había un, un, un, habría un sinfín de reclamos que no pudieron ser llevados、eh, en esa actividad, porque obviamente lo que primó fue la, la represión, lo que primó fue、eh, el no escuchar, porque realmente este gobierno, siempre nos quejamos de que los gobiernos no escuchan, pero puntualmente este tiene esta、eh, particularidad de. Tener una visión、eh, parcial de la realidad, digamos, no, ¿No ven la realidad como, como la estamos viendo los trabajadores abajo,、eh, ellos creen que, que sus medidas son las, este, las correctas y realmente cada día nos empobrecen más con estas medidas, ¿no es cierto?、Uh -huh. Teniendo en cuenta algunos datos, nada más, digo, para no aburrir. Digo,、eh, alimentos y bebida en la interanual se fue un 308%,、eh, vestido y calzado 169% en el interanual, o sea,、eh, una inflación del 51,6%. Digo, todos los datos、eh, son este, terribles, hay deflación. Digo, ¿qué es la deflación? Básicamente que el trabajador no puede comprar, entonces.、Eh, No hay, no, no hay poder de compra.、Mm. Eh, ahora se espera, en términos, digo, no lo que hablan los economistas, se espera que s i se hace un golpe en torno a que bajen los precios debido a esta deflación.、Mm. Eh, la realidad también es que en Argentina, cada vez que han subido los precios, nunca han b a j a d o、claro. O sea. Eh, y si lo llegan a hacer, no es porque son, digo, es porque realmente nadie está comprando, las carnicerías、eh, tienen su mercadería en las heladeras y nadie puede comprar. a q u i e a y q comprar un kilo de carne, hoy,、eh, de carne picada, hoy te compra este, un, un cuchito de carne. Entonces, realmente, la situación es、eh, a costa del hambre de los trabajadores, es que este gobierno está intentando bajar la inflación. Y realmente esto va a dejar heridas en, en nuestra población. Claro, sin duda, sin duda.、Eh, Raúl,、ah, hace algunos días estuvimos acá、eh, hablando y contando algunos informes en los que,、eh, a, a nivel oficial, contaban que el salario promedio hoy en Argentina de 15. Trabajadores blancos y demás,、eh, era de 550 mil pesos y la canasta básica igual está por arriba, ¿no? porque está en más de 770 mil pesos según los últimos datos de, del INDEC. Ambos dos,、eh, pero sabemos que los sueldos de eh, los eh, trabajadores eh, se encuentran muy por debajo. ¿Cómo está、eh, a nivel、eh, local esta situación? Bueno, a nivel local, en, en el ámbito municipal, debo decir que estamos、eh, bastante mal. Tenemos una particularidad acá, por lo menos desde en nuestra seccional, Enate, que、eh, tenemos una conducción que ha tomado la decisión de dejar de escuchar a los trabajadores y p e g a r s e al Ejecutivo Municipal. Esta、uh -huh. conducción es la que dirige Walter Cravero, el Averde a n u s a t e Junto con toda la comisión, que ha aceptado、eh, en la última paritaria, por ejemplo,、eh, un 15% en dos tramos.、Mm. Digo, recién estábamos hablando de que la inflación、eh, llegaba a 51,6%. Bueno,、eh, la última paritaria municipal fue del 15% apenas.、Mm. Eh, con lo cual, digo, también esa realidad que contábamos de no poder llenar la heladera, de lo difícil que se nos hace el día a día a los, trabaja a los trabajadores, bueno, los municipales n o estamos h a c i e n d e esto. Un sueldo promedio en la municipalidad estará en los 180 mil, 200 mil pesos.、Eh, 400, un compañero que esté cerca de los 20 años puede estar cobrando、eh, 460 mil, 470 mil pesos. O sea, muy por debajo de la canasta básica.、Eh, no llegas básicamente al 15 de cada mes. Con dinero, o sea,、eh, muy complicado.、Eh, también tenemos esta particularidad de que la conducción ha abandonado los sectores.、Eh, nosotros tendríamos que haber tenido elecciones el,、eh, en enero, enero, febrero, marzo, a más tardar.、Eh, nuestros mandatos quedaron, finalizaron el 13 de diciembre. Eh, bueno, eh, la conducción de Cravero no ha todavía.、Eh, Ha hecho a h el pedido de, de elección, con lo cual también para los delegados es muy difícil actuar, porque amén de esto, con esta situación de, este, de la conducción pegada al Ejecutivo, también se trasluce que cuando queremos actuar en torno a algún reclamo de los trabajadores,、eh, la misma patronal te plantea: Ustedes ya no son delegados según nos han informado en el gremio. O sea, también se da esta situación d o n d e por un lado, la pelea principal es con mi ley. Pero también acá en Moreno tenemos la pelea contra el Ejecutivo, contra la conducción del sindicato que desocia a los trabajadores y que ha liberado los sectores, básicamente. Claro. Y ahí se da, digo, este acuerdo salarial que de hecho estaba muy, está, está por debajo de lo que fue a nivel、eh, provincial, ¿verdad? Está muy por debajo. De hecho, te a, tengo que marcar esto porque si no parece. A ver, una cosa es la línea nacional de ATE, donde、uh -huh. vemos un secretario general, Rodi Aguiar, que está al frente de la lucha, que llevan adelante los trabajadores.、Uh -huh. eh, y otra cosa es、eh, a nivel, debo decirlo, provincial y a nivel local. ¿Por qué a nivel provincial? Porque a nivel provincial también se cuida a Axel Kisilov. No、uh -huh. se habla de.、Eh, De que esos trabajadores, a ver, un trabajador auxiliar gana mucho menos que un municipal.、Claro. Sin embargo,、eh, se festeja o se cuida a Axel también en ese sentido. e、uh -huh. el juego de la política, claramente. Nosotros entendemos sí,、claro. que, como, como sindicato, nosotros no somos una unidad, una unidad básica, nosotros somos un sindicato que representa a trabajadores. Entonces, uno puede tener afinidad por un gobierno o por otro, pero al momento de sentarse a discutir paritarias, Tenemos que defender la nuestra, q e s la de los trabajadores, digamos,、eh, independientemente de qué pensamiento político partidario tengamos. Ahora, la realidad es que no viene sucediendo esto. Hay un ejemplo clarísimo, y yo en muchas notas lo he dicho. Al gobierno de Alberto Fernández habría que haberle hecho mucho más paro. Habría que haber planteado, Alberto, por acá no es, generar un paro y decir, este es el camino. O inclusive generar propuestas. Ahora, lamentablemente, durante los cuatro años. Que tuvo Alberto Fernández, un gobierno pésimo para ser peronista, pésimo gobierno. Sin embargo, no le hemos hecho las medidas necesarias、eh, que pedían los trabajadores.、Mm. Y s e s e m b o c a también ese pésimo gobierno en que la gente se cansó y termina votando un gobierno que obviamente es mucho peor.、Claro. Eh, pero digo, esa autocrítica la tenemos que hacer. Esa autocrítica、mm. la tenemos que hacer. Lo, los partidos. Este, Eh, partidarios, o sea, la, las agrupaciones partidarias, el peronismo en sí, y también los sindicatos. Los ¿No? sindicatos tienen que, por cuando el, el votante de m i r e y te dice, pero Alberto no le hizo ningún paro, tiene razón, no se le hizo casi ningún paro, y sin embargo fue un, un pésimo gobierno. Entonces,、eh, entender que cuando uno se sienta a discutir condiciones salariales, condiciones laborales, cuando uno se sienta a discutir en representación de los trabajadores, Tiene que hacerlo en representación de los trabajadores y no de los intereses、uh -huh. de los partidos políticos.、Uh -huh. Y cómo en los espacios políticos también han.、Eh, perdón, en los espacios、eh, sindicales, digo, se han perdido、eh, los encuentros de debate, ¿no? De, de, de discusión. Sí, sí, sí, sí es. es、eh... A ver, Todo está atravesado por todo, digo nosotros. Vuelvo a lo mismo, entiendo que política, esto, toda, esta acción es política,、mm. esta charla es política. Sí, sí. Y ahora, lo que no debe ser es partidaria.、Claro. Digamos、uh -huh. eh, y... Yo no digo que no tenga que aquel, por ejemplo,、uh -huh. que Axel hoy defienda los intereses de los trabajadores generando una multisectorial en toda la provincia de Buenos Aires no está mal.、Uh -huh. Ahora. Está mal por ahí que lo haga hoy en este contexto y no lo hayan hecho en, en la época de Alberto Fernández, quizás. Ahí también era necesario. Digo, ¿no? eh, y con esto no me convierte en un antiperonista. No soy antiperonista. De hecho, soy peronista. Lo que soy es crítico de la estructura.、Uh -huh. Crítico de la estructura político-partidaria y crítico de la estructura gremial. Digamos, siendo parte de un gremio. Entonces digo, tenemos que tener esta mirada, tenemos que entender que las leyes son para respetar, tenemos que entender que tenemos que ir por más y mejores leyes. digamos. Hoy la paritaria, yo te digo la verdad, el Moreno, la paritaria, esa paritaria que años atrás era concurrida por muchos trabajadores a espera de、eh, la definición de que salgan los secretarios generales y digan: conseguimos tal, ese hecho histórico de la paritaria,、mm. hoy no es visitado por ningún trabajador. ¿Por qué no es visitado? Y porque cierran sin consultarle a ningún trabajador. En Moreno se cierra una paritaria del 15% en los tramos. Entonces, ¿qué trabajador puede h a b e r esa lucha, h a b e r ese resultado de esa paritaria? No le interesa a nadie porque sabe que va a ser a la baja. Porque hace mucho tiempo que viene siendo la baja. Y porque Entonces, ya los salarios、conquista. son de indigencia, ¿no? Con los números que y porque ya los salarios son de indigencia con los números que mencionabas. No, nosotros en Moreno tenemos salarios de indigencia claramente y salarios de pobreza, digamos. Entonces, ahora el problema es que no tenemos la capacidad de unificar un criterio de los trabajadores y ir y decirle a los secretarios generales de los diferentes gremios: muchachos, córtenla con la paritaria de la baja. Si nosotros tuviéramos la capacidad como trabajadores, independientemente de dónde estemos afiliados, de generar una acción para、eh, golpear a las conducciones sindicales. Y al ejecutivo o a la patronal, y decirle, muchachos, nos estamos muriendo de hambre, ¿tenemos de la, un aumento real? Bueno, otro s e r e a cantar. Pero lamentablemente también, lamentablemente también estamos atravesados por esta crisis de representación, que no solamente político-partidaria, sino también gremial. Ya son pocos los compañeros que creemos que la organización gremial es la herramienta fundamental para el trabajador.、Hmm. Y esto es consecuencia de las malas conducciones, claramente. Sin duda. Raúl,、eh, hacía mención: uno de los reclamos ahí a nivel、eh, nacional es en contra del DNU, en contra de las leyes base.、Eh, bueno, sin duda también una ley que afecta directamente、eh, a, a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo están llevando adelante también ese, ese reclamo,、eh, visibilizando o no、eh, la, de lo que se trata la ley? Cuéntame. No, bueno, claramente el EDU es un retroceso de, en todos los derechos, digamos,、eh, es, es un retroceso、eh, en torno a las leyes previsionales, es un, digo, afecta directamente a los jubilados, afecta directamente eh, eh, a, a lo que es este, la vida en sí, digamos, es una modificación enorme.、Eh, es, es, es, Que, bueno, que nos afecta por todos lados. Yo lo, Hace un tiempo lo, lo, lo planteaba en estos términos: si uno r e c i b i e r un disparo, el DNU sería una ametralladora. d i g a Modificar, s m o por ejemplo, la ley del trabajo nos afecta directamente, como para seguir en la línea de lo, de lo que nos atañe a nosotros. La priva, las privatizaciones, digo, tanto la posibilidad de privatizar trenes, aerolíneas, digo,、eh, recordamos la tragedia de ONCE. ¿En qué momento fue la tragedia de once? La tragedia de once、uh -huh. fue cuando el tren estaba privatizado. Entonces digo, privatizar no es, no es claramente、eh, igual a mejorar el servicio. Digamos, el tren Roca、eh, y no me acuerdo del otro tren,、uh -huh. eh, la otra línea, son, son,、eh, son, son privadas. Y no hay una mejora en la calidad. Lo que sí hay es extracción de recursos. Ese dinero, en vez de utilizarse en mejorar el servicio, se fuga afuera, digamos. Entonces, básicamente, la, el DNU lo que plantea, amén de quitar derechos, básicamente lo que plantea es un, un robo enorme de recursos que deberían de ser para l á s y los argentinos en beneficio de los concentradores de precios o de ellos que fugan. digamos, Básicamente es eso, como para no、eh, entrar en detalles. Pero digo, yendo a lo laboral, nos afecta claramente.、Uh -huh. el, el no poder tener la garantía de que alguien, de que un patrón te despida y que tenga que,、eh, que pagar, digamos, o que vos, vos juntes tu indemnización, o que no puedas, digo, que se cambien la.、Eh, que volvamos a la s ASJP. Digo, ¿sabes cuánto gana, un, por ejemplo, un trabajador que、eh, vivió el, el tema este de la AFJP?、Mm. Hoy, ¿sabes cuánto está ganando ese jubilado ¿Cuál? que se jubiló por AFJP?、Mm. Entre 10 mil y 15 mil pesos. Una vergüenza. Entonces, básicamente es robarle los recursos a los que menos tienen para dárselo a los más poderosos. Digamos, claro. Y que siga generándose esta fuga de capitales enormemente, la venta de tierras, a medio, porque es tan expensa la ley, digo,、eh, la mega minería,、eh, el, el litio, bueno, todo esto, todo esto,、eh, básicamente es quitarle el recurso a la Argentina para dárselo a algún foráneo. Claro, claro.、Eh, Raúl, contanos eh, mañana. Eh, Bueno,、eh, a m paro, me decías, el contundente se, se espera.、Eh, no sé, me imagino si, si van, a, van a estar, está, estuvieron realizando ahí eh, convocatoria, eh, visibilización a través de las redes. Que... Bueno, acá, como bien te decía, la, la, la conducción ha tomado la decisión de hacer una marcha de vela. Nosotros entendemos que. Que debería de ser otro, quizás la forma de visibilización, eh, más eh, acorde a los métodos históricos de las y los trabajadores, quizás cortar la autopista,、eh, bueno, algún otro tipo de. Pero lamentablemente no se va a poder ver, son,、eh, digamos, de la CTA se plantea.、Eh, a c c i o n En s e los ámbitos locales, es decir, a nosotros、okay. nos tocaría acá Moreno hacer alguna acción. La acción que ha definido la conducción de ATE junto con el Ejecutivo,、eh, en principio sería esta: una marcha con velas、eh, abajo de, de autopista, llegando a, a marchar y hacer el cierre ahí en el, en el puente Fuente Alba. Perfecto, ¿en qué horario Pero, sería? En principio, bueno, en principio, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. No, no,、okay. no nos parece un hecho. Que marque algo,、okay. básicamente Claro, claro, claro, claro.、Eh, bueno, Raúl, desde acá, como siempre sabes que los micrófonos de la t i n c u están eh, abiertos eh, y seguramente, bueno,、eh, en los próximos días sí, vamos a estar charlando ahí、eh, de, bueno, de cómo, las repercusiones ¿sí? sobre este, sí, este, este paro no, general. Yo realmente lo que creo es que va a ser un paro que va a paralizar totalmente el país. Eh, pues、es convocado por la CGT, pero claramente las dos CTA y, y todo aquel trabajador-trabajadora que medianamente tiene un poco de conciencia de clase sabe que, que estamos por el buen camino, que este es el camino. Quizás pediríamos o, ne o necesitaríamos que sea más seguido o, o con otro mayor impacto,、eh, pero, pero bueno, creemos que va a ser un, un buen paro. Instamos a todos los trabajadores a seguir organizándose independientemente. Eh, de la mirada política, porque siempre digo lo mismo: nosotros tenemos que, más allá del color partidario, tenemos que evaluar si las,、eh, si las recetas económicas nos afectan o nos benefician. Y realmente en este caso, porque está el discurso: ¿viste? yo toda la vida el gobierno, quien gobierne, yo tengo que laburar. s、sí, i todos laburamos. Ahora, el problema es: ¿te alcanza con lo que laburás para tener una vida medianamente mejor? ¿Podés llegar a tu casa y descansar, disfrutar de algo? ¿O tenés que tener tres trabajos para poder sostener medianamente la olla? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Aquel compañero o compañera que se crea que es apolítico por no tener ningún partido y que él tiene que trabajar siempre, lo que tiene que ver es la política económica.、Uh -huh. Ahí es donde uno sabe si ese gobierno que votó le cumplió o no. Y este gobierno, claramente, al pueblo argentino no le ha cumplido. Si bien ha dicho, y, y esto es lo loco, quizás, ¿no? Que este gobierno dijo a lo que venía y así todo fue votado. Bueno, sí,、eh, sí, esperemos sí. que nuestro pueblo reflexione en ese sentido.、Uh -huh. Raúl, como siempre, desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos que sea una jornada de, de lucha y fructífera. Muy, muchas gracias, como siempre, y bueno, un abrazo a todo el equipo.